Sí, sí, Pablo, ¿me escuchás vos? Sí, perfecto. Buen día. Buen día. ¿Cómo, ah, ¿cómo te va? Bien. ¿Todo bien vos? Bien, bien, todo bien. Bueno. Buen día. Muy bien, todo bien. Sí. Marcelo, eh, hubo una reunión importante, eh, que hubo eh, presencia buena eh, de productores rurales e integrantes de instituciones rurales, sociales y estatales en Limay-Mahuida eh, por sequía, falta de agua en la zona. ¿Qué nos podés contar? Eh, ¿Qué es lo que viste ahí? ¿Qué escuchaste? Sí, mira Básicamente nosotros eh, habíamos tomado el compromiso eh, en septiembre y para hacer una reunión en, el día 23 de noviembre, se, se llevó a cabo en Lima y eh, En realidad, bueno, tuvimos el acompañamiento de, de la mesa ejecutiva de Carvap, eh, hubo gente del INTA, eh, también de la Fundación Chedile U, eh, y bueno, y también la presencia de, de todas las rurales de la de acá de La Pampa. Eh, básicamente era el compromiso era ir recorrer la zona eh, escuchar a los productores eh, por el tema de que bueno estamos eh, para desarrollar o bueno las instituciones van, van a apoyar eh, hay un proyecto de, de acueductos independientemente de la de la sequía clima por tema climático de esa zona que una zona bastante complicada mm. pero básicamente nosotros hacemos el acompañamiento fue para para apoyar y, y desarrollar el, el, el proyecto ese de los acueductos, porque la verdad que, como te dije, independientemente de la seca, eh, ahí lo que sí o sí esos productores le están haciendo falta es eh, desarrollar un, un acueducto, porque bueno, en las condiciones que están produciendo, eh, la salinidad, Eh, de, de la, del agua que tienen, la verdad que, que es muy complicado, no solo para lo que es la producción, sino para para vivir ahí, o sea, mm. en la parte humana, digamos. Entonces, eh, recorrimos, eh, fuimos ahí por ahí, claro, el del Águila, tuvimos ahí en el puente del Ileú, y después eh, llegamos a la estancia La Mariana, a 30 kilómetros de Imae, Y la verdad es que sorprendido, sorprendido para bien, por la asistencia alrededor de 90 productores. Eh, bueno, desarrollamos la reunión y, y bueno, como te digo, eh, tomamos el compromiso de, de, de, de acompañarlos en en este nuevo desafío eh, marcelo hablas de que uno de los proyectos es un acueducto eh, de dónde sacarían el agua para llevarla a, la, a, los, a los campos para producir mira mira el proyecto eh, si bien es eh, después esto es el inicio mm. y, y hay que ver bien todo lo que es la parte técnica mm. pero ahí la la, la base del del proyecto es tomar de los distintos acuíferos ahí el acuífero más importante que se encuentra en esa zona es el acuífero del meauco mm. que que bueno por lo expresado en la, en la papa y cinco acuíferos lo que agarra toda la parte de Hacha, Macachín, sí. ese es muy muy grande, después le sigue el de Anguil y después sigue el del Meauco, que uh -huh. es eh, dos o tres veces mayor en capacidad de, de, de, de proveer agua que el de Agustón y Pisco. Entonces, eh, de ahí, eh, haciendo te vuelvo a repetir, todos los estudios, eh bueno permitiría tomar de ahí con la ventaja que la mayoría de de, de, de ese proyecto iría todo por gravedad y y, y no sé no es menor porque está hablando de de poder eh llevado realizado cuando se, se, se, o sea se, se haga ese ese proyecto eh estaría dándole agua a 2 millones y medio, 3 millones de hectáreas, que que la verdad que no solo para lo que es la parte productiva, sino también a, la, a, la, a los pueblos que estén en, en la zona. Entonces, me parece que sería sumamente importante, te vuelvo a repetir, eh, en lo productivo, porque se, se, se sumarían entre 50 y 70 mil vacas de vientres más, las que están eh, producirían un 15 o un 20%, porque la verdad que las condiciones del estado corporal de la hacienda, si bien los campos están, eh, para lo que es la zona, empastados, porque están empastados, pero justamente por eso, porque eran campos que cuando había agua eh, había mayor cantidad de hacienda y ahora prácticamente eh, eh, se ha reducido mucho y bueno, eh, te vuelvo a repetir, sería muy, o sea, muy importante para lo productivo y también para para poder eh, que esos pueblos tengan el agua que, que deberían tener. Claro, esto que mencionas mencionás de, del acuífero del Meaúco, eh, el gobierno provincial anunció hace un par de meses eh, la construcción de, del acueducto, eh, que bueno en principio lo, lo anuncia el gobierno eh, para llevar agua potable eh, a Lima y Maguida, al Garro del Águila, eh, y también se podría usar, utilizar para producción, por lo que decís. Sí, sí, sí, por supuesto. Mm. Eh, básicamente eh, el, lo que anunció el gobierno son alrededor de 60 kilómetros mm. y, y bueno, este es un proyecto mucho más ambicioso, eh, que por ahí suena medio a eh, viste a, a varios kilómetros, pero comparado con, con lo que es la provincia de San Luis y con la de Mendoza, con el eh, en este caso, San Luis tiene 4.000 kilómetros de acueductos, la provincia de Mendoza tiene 6.000 kilómetros de acueductos. Entonces me parece que, que, que la verdad que ya, eh, por eso mismo, tomamos estas instituciones, el compromiso de, de apoyar esto porque sería realmente significativo, porque lo que más nos llamó la atención, en, cuando escuchamos a los productores y a toda la gente de esa zona, eh, la problemática también te vuelvo a repetir lo que es referido a la producción es la parte humana eso esos pueblos de esa zona en sí. los en los últimos, últimos censos se vienen cayendo la población pero la verdad que yo no, no lo desconocía soy sincero mm. y, y es es terrible o sea es terrible eh, eso uno no no quiero ser tampoco ni, ni tremendista ni nada pero en sí. realidad si no se hace nada, uno en, en unos años más, eso prácticamente eh, no cuida a nadie. ¿eh? Eh, Marcelo, lo, eh, lo, eh, ¿eh? ¿esto es ecocidio que viene denunciando lo gobierno de La Pampa y que hay un juicio? ¿Es el tema del corte del río Atuel, claramente? o sea Perfecto. Sí. No, no, no. Nosotros en eso estamos totalmente de acuerdo y, y, y eso está por una vía judicial, sí. pero independientemente... Que, que que liberen o que mm -hmm. no, que, nos, que nos permitan el ingreso de agua eh y, igual eh con con ya te digo con la eh que que eso favorece porque nos decían ahí los posteros años atrás cuando había agua, cuando corría el río? Mm. Había campo que tenía una carga de 500, 600 vacas y ahora, ¿Qué? ahora están con 115, 120 vacas y mm. lo más triste, lo decía el potero, dice, "Yo y este año quizás como llovió un poco más mm. lo voy a lo, la voy a pasar pero el año que viene, no sé, todo independientemente de que nos favorezca y y si y si hay correntía río, pero indudablemente sí o sí va a hacer falta un acueducto porque, ya te digo, o sea no no, sí, no sí, teniendo sí. el agua teniendo el agua eh, eh, no, o sea por supuesto, que se siga todo, esto en la, en la parte legal, judicial, sabemos mm. cómo son los tiempos pero teniendo la posibilidad me parece que, que sería una herramienta muy necesaria sobre todo, te digo, había problemas profesionales de la zona, había veterinarios, geólogos, y hasta un veterinario, y si yo ya estoy pensando, porque cada vez queda menos gente, menos hacienda, y bueno, eh, estoy pensando que en un año más me voy a tener que ir de la zona, entonces ahí mm. tenemos que hacer hincapié también, sobre todo en lo humano, porque si no, eh, no quiero decir, no quiero ser tremendista, pero uno, los próximos, si sigue así, no va a quedar nadie. O sea, eh, Marcelo, eh, esta, esta discusión o este proyecto se da justo en un momento que parece que hay un quiebre eh, en la política nacional eh, por lo que viene anunciando el, el nuevo presidente que va a asumir el 10 de sí. diciembre de que va a haber una retirada del Estado. Eh, ¿Esta obra la puede hacer eh, un privado? Mirá, eh, te vuelvo a repetir no quiero eh, por se manejaron un se tiraron algunos números, pero pero la verdad es que, que esto recién inicia, hay que ver bien bien la parte técnica, por lo que hablaron no es, eh, si bien es un costo, pero en realidad eh, lo, lo Tomás está mal dicho, un costo, esto es es una inversión, sí. y, y no son números tan grandes, y aparte también por la gente de Carvato, que también tienen vice relación con provincia de Buenos Aires eh, hay financiamientos internacionales eh, también las eh, por el Prosap o sea eh, me parece que que, que bueno, primero que hicimos escucharlos eh, acompañarlos ver bien todo el proyecto y después lo acercaremos al, al gobierno provincial y esto es te digo es algún y es proponer y ver cómo podemos eh, solucionar esto. Si bien tenés razón, decir ahora con el nuevo cambio, pero te vuelvo a repetir, eh si hay intenciones, me parece que no te digo de, de una hacer todo el proyecto, pero me parece que, que es viable, ¿viste? Entonces ahí es donde tenemos que hacer hincapié y pues, te vuelvo a repetir, eh, hay que ser productor en esa zona y vivir en esa zona. Claro. Marcelo, la última que te hago, ¿con qué expectativas tienen desde el sector agropecuario no. el cambio de gobierno? Si me podés decir algo, bueno no hay pocas definiciones sí. también. Exacto, mm. mirá, hay pocas definiciones, eh, eh, se están haciendo los acercamientos, las reuniones eh, de, con los equipos técnicos, no, como dijiste vos, no hay una definición clara, mm. pero bueno, esto... Eh, te vuelvo a repetir, nosotros vamos eh, a, a ver bien bien las definiciones, se están aportando eh, algunas propuestas, que son las mismas propuestas que venimos haciendo hace años, o sea, eh, acá hay que definir eh, lo que es la, la parte productiva, eh, tomar medidas, como lo venimos diciendo, que se mantengan en el tiempo, que sean viables, que, que, que, que no exista la incertidumbre eh, que, que hay hasta ahora, y y bueno eh, brecha cambiaría es una eh retención es otra, así que pero bueno lo lo importante es estar eh, estamos expectante a aportar vamos a aportarlo lo que lo que haya que aportar y me parece que ahora es el momento de que haya una transición ordenada tranquila y, y, y el momento de de aportar te vuelvo a repetir independientemente quién ha, quien haya ganado porque por es lo que lo, lo, para dar tranquilidad, no solo a la parte productiva, sino también a la parte social, ¿sí? si, si se acerca a fin de año eh, bueno, hay, hay, hay que tienen que, que por lo menos que, que sea eh, una transición eh, ordenada y, y, y bueno ir viendo cómo se sigue desarrollando Marcelo, eh, no sé si quedó algo sino muchísimas gracias por estos minutos No, no, de nada, y cualquier cosa que, que necesites ya sabes, bueno. eh, a, Estamos al servicio de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias igualmente. A eh. vos a todo tu decente.